hoy OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juan Macepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. ¿Qué tal? Buenos días Bienvenidos a Deportes al Día A través de las radiovisoras de la OID Organización impulsores y Capacitados En este enlace diario de lunes a viernes Y en este horario para revisar junto a la actividad Paralímpica Española, Deporte Adaptado Y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID Organización impulsores y Capacitados En este mediodía del día jueves 24 de junio del 2015 en esta primera parte de programa y en este enlace junto a OID Radio Nacional, la señal online de la radio emisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados y el 95.0 FM, OID Radio Taladera de la Reina y Comarca, vamos a entregar noticias relacionadas con el paralimpismo y deporte adaptado. Y en la segunda parte del programa a contar de las 12 y media aproximadamente hasta la 1 menos 5 de la tarde llegará a los 25 minutos junto a la actividad deportiva de Talavera de la Reina y Comarca. Hoy como todos los días miércoles nos corresponde escuchar a Fernando Rejón, jugador y analista de baloncesto con todo baloncesto. Todo eso y mucho más en los programas deportivos de OID Radio, las radioemisoras de la organización Impulsores Capacitados. Bienvenidos. ...en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID... ...organización impulsores capacitados en estos mediodías deportivos... ...junto al enlace de las radioemisoras de, de la OID... ...donde hablamos con los grandes deportistas, con estos monstruos... ...con estos personajes... Eso no solamente le ganan a la vida, sino que también a la actividad deportiva, como son los Paralímpicos Españoles. También todas las novedades del deporte adaptado le puedes escuchar en nuestro programa. Pero vamos de inmediato a saludar a nuestro siguiente y próximo entrevistado, que es un deportista, un atleta destacado, muy joven por lo demás. Se trata de Lorenzo albaladejo Martínez, que es uno de los destacados de la actividad Paralímpica Española. Él ya estuvo participando, entre otras cosas, en las Paralimpiadas de Londres 2012. Y tiene también su ejemplo que nosotros queremos dar a conocer y difundir a transmitir. ...a través de los programas de deportes al día. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Aquí estamos ya llegando a Murcia, el campeonato de España... ...que tenemos este fin de semana y a intentar dar el máximo. Lorenzo, ¿y cómo te encuentras tú preparado? Como siempre ya lo dices, eh, corriendo tras un sueño... ...siempre tú allí eh, en los primeros lugares de las clasificaciones y, por supuesto, eres una de las bases importantes... ...me imagino muy ilusionado para este fin de semana ahí en Murcia. Sí, la verdad es que con bastante ilusión tenemos una nueva oportunidad de hacer la marca mínima para asistir al campeonato del mundo y, y a, a, dar, a darlo todo e intentar pues que salga el mejor resultado posible. Lorenzo, ¿cuándo es el campeonato del mundo? El campeonato del mundo es del 21 al 28 de octubre en Doha, en Qatar. Catar, eh, es muy importante todo este tema de los eh, campeonatos de Europa y del mundo este año precisamente, Lorenzo, porque es, es allí donde muchos de vosotros os vais a clasificar eh, dentro de lo posible y dentro de esas posibilidades para las próximas Paralimpiadas de Río, ¿verdad? Ya no para clasificar, sino por el hecho también de comprobar cómo está el nivel a nivel mundial a un año de los Juegos. Entonces, como, como piedra de toque, como referencia... El Campeonato del Mundo es una prueba bastante importante en, en la preparación para los Juegos de Río. Lorenzo, y cuando hablamos de posibilidades que puedas tener tú lo personal y que pueda tener también el equipo paralímpico español, el atletismo, ¿cómo ves tú a, a la selección española de atletismo para esa cita del próximo año ahí en Río? Hombre, eh, teniendo el grado para empezar que el nivel a nivel mundial ha crecido muchísimo desde, desde los Juegos de Londres, yo creo que, que los españoles vamos a ir a por todas. Resultado, puede aventurar un resultado en los Juegos Paralímpicos, eh, quizás sea atreverse demasiado, ¿no? Porque no sabes cómo va a salir el día, estamos todavía un año, no sabes cómo están tan poco de manera real los rivales. Pero lo que sí está claro es que eh, la selección española que vaya a los Juegos de Río va a ir siempre luchada luchar a por todas. Lorenzo, hablando de Juegos Paralímpicos, ¿eh, ¿qué recuerdas tú de esa experiencia que tuviste en los Paralímpicos de Londres del 2012? Hombre, pues realmente vivir una Paralimpiada es lo más especial, que lo más espectacular que le puede pasar a un deportista con discapacidad, ¿no? Realmente la prueba es referencia, es aquello que todo el mundo sueña con él, y, y, y más aún la de Londres, que mucha gente califica como la mejor Paralimpiada de la historia, pues imagínate, es un sueño hecho realidad. ...pudiste tú también ahí comprobar in situ... ...como nos has comentado muchos de tus compañeros paraolímpicos... ...que hay un respeto notable, un respeto grande... ...hacia los deportistas paraolímpicos en ese país... ...por ejemplo en Inglaterra, en los países nórdicos... ...los chinos también que son una verdadera potencia... ...los norteamericanos, en ese sentido creo que... ...falta un poco más de reconocimiento para ustedes... ...acá en España, Lorenzo, compartes esa opinión. Sí, yo creo que a la hora de equipar el deporte paralímpico ...con el olímpico en España habría todavía que dar un, un paso al frente... Y si ya de por sí el deporte olímpico en este país por desgracia está teniendo muchísimos problemas Contamos con muchos deportistas con grandísimos resultados sí. Que por desgracia no tienen ni el apoyo mediático ni el apoyo económico suficiente Para entender los desafíos que tienen a nivel deportivo O a nivel paralímpico, imagínate Nos encontramos con gente que tiene resultados bastante muy muy destacable a nivel internacional Y que prácticamente no tiene dinero ni para prepararse y no se le reconoce ni, ninguno de, de sus resultados a nivel mediático. Siempre queda la sensación, ¿no?, y, y la idea para quienes desconocen un poco este tema del olimpismo y del paralimpismo, Lorenzo, que lamentablemente da la sensación para las personas eh, de puertas hacia afuera, como quien dice que ustedes los paralímpicos siempre tienen que hacer el doble de mérito para como para tener esa igualdad que ustedes necesitan y requieren para seguir compitiendo. Sí, la verdad es que eso, que muchas veces... Eh, la, la sociedad nos toma pues como, como los pobres discapacitados que hacen deporte, cuando realmente un deportista paralímpico es un deportista de élite de la misma manera que lo pueda hacer un olímpico y requiere el mismo esfuerzo llegar a la élite que, que le pueda requerir a cualquier deportista olímpico. Al final yo creo que esa es falta de, de información porque fíjate que yo lo he comprobado en situ en algunas competiciones, por ejemplo, de triatlón donde no existe la categoría para los Paralímpicos o para el deporte eh, adaptado y es única y exclusivamente porque los organizadores te preguntan ¿y existen los competidores entonces de deporte adaptado para el triatlón? Por darte un ejemplo, ¿hay mucha desinformación al respecto, Lorenzo? Sí, la verdad es que el principal problema en es que la gente desconoce. Entonces al desconocer pues o o o lo desprecian, le quitan valor ¿Eh? Eh. Tú decías que tenías esa cita para ese mundial en octubre y este fin de semana vas a estar en Murcia, eh, para el verano o para los meses que vienen, ¿cuáles son las otras competiciones que están dentro de tu calendario, Lorenzo? Pues en función del resultado del campeonato de España, ya veré con, con Salva Romero, con quien voy a entrenar a partir ahora aquí en Murcia y, y veré lo, la, las distintas alternativas que tenemos para preparar en las mejores condiciones posibles tanto el mundial de Doha como como el asalto a los posibles Juegos de Río 2016. Sería importante y bonito para ti, ilusionante, repetir por segunda vez consecutiva, estar en una Paralimpiada, Lorenzo. Hombre, pues sería el, el gran reto, el gran desafío y por supuesto el gran sueño de este ciclo olímpico, volver a repetir una experiencia olímpica. ¿Y tú cuántas horas le dedicas al entreno durante la semana, campeón? Pues al día unas dos, tres horas. Dos, tres horas, ¿eso lo complementas también con un trabajo de, de gimnasio, de piscina? Coméntame un poco cómo es el día de Lorenzo Alvaradejo, eh, atleta paralímpico español, en temas de entrenos. Pues nosotros hay días que entrenamos en gimnasio y días que entrenamos en pista. Y los entrenamientos pues, son más o menos una hora de calentamiento y luego alrededor de hora y media o así de parte principal del entrenamiento. O sean en total, unas dos, tres horas. Y nada, es un entrenamiento a una intensidad altísima, una intensidad muy, muy alta, y, y eso por, con el único fin de sacar o pues, el máximo rendimiento posible a nuestro cuerpo para al final obtener el mejor resultado posible compitiendo. Tú decías recién, nos comentaba que te estuvo entrenando en tus comienzos, ¿no?, el gran Salva Romero, que, que perteneció al club eh, Escuela de Atletismo San Javier, allí en Murcia, en la zona murciana, pero tú, tengo entendido, actualmente estás eh, perteneciendo a un club de atletismo en Madrid. Sí, pero ahora mismo, ayer lo anuncié con un comunicado de prensa que, que vuelvo a, para preparar Río, vuelvo a Murcia y vuelvo con Salva Romero. Ah, vuelves entonces allí con un hombre que te conoce mucho, ¿no? Sí, claro, vuelvo con que fue mi primer entrenador y eso, y aquí en mi tierra, en Murcia, entre San Javier, que es mi pueblo, y, y la capital, la capital de Murcia, a preparar los Juegos, por pues eso, pues en las mejores condiciones que por suerte que me pueden ofrecer aquí. De ¿y cómo ves tú el compromiso que tienen los chavales eh, los más jovencitos, ¿no? en, en los colegios, en los institutos? Me imagino que tú tendrás o habrás tenido la posibilidad también de, de entregar tu experiencia a estas eh, nuevas y futuras generaciones. No digo de deportista, digo de personas normal y corriente, de los chavales de institutos y de colegio. ¿Ves tú realmente compromiso o volvemos al tema que a ellos también les falta información como para que se sientan más comprometidos con el tema del deporte adaptado? Sí, yo creo que es fundamental el trabajo en los colegios y en los institutos. Y, y eso y el, es un deber también de los deportistas que el, el estar en la centro, el estar con los alumnos y, y eso y el, el transmitir la información sobre que el deporte no es solo, no es solo un resultado, no es solo una olimpiada. Efectivamente, no solamente están las Paralimpiadas cada cuatro años, sino que hay todo un trabajo de entrenos de, de esfuerzo, de, de sacrificio y sobre todo las cosas, yo diría, Lorenzo, de, de mucha ilusión, ¿no? Porque al final vosotros siempre nos entregáis, vosotros nos entregáis ese, ese esfuerzo de, de ilusión, de, de seguir entrenándose y de seguir compitiendo sí, por supuesto, el, el, una de las cosas más importantes del los deportes son los valores que transmite, los valores que nos enseña tanto a los deportistas como los que transmitimos los propios deportistas con la competición. Y y eso, esos son los valores que hay que transmitir a las generaciones futuras porque yo creo que son valores valoro imp imprescindibles para para ello y para lograr pues o sea, pues, tener una sociedad en la que de la que prime el esfuerzo, el sacrificio, en la que prime buscar cada uno la mejor versión de sí mismo, y, y eso sería de valores que al final pues conlleven a, a lograr el resultado, pero de la manera correcta. Dentro de tu currículum deportivo, Lorenzo, me imagino que están en tu recuerdo, y siempre con esa posibilidad de poder batir nuevamente esos récords, tus mejores marcas eh, personales, sin dudas las que más recuerdas, eh, creo yo y opino, serán esas eh, que tuviste en los Juegos Paralímpicos de Londres, ¿no?, en, en esas finales y en las semifinales que disputaste. Sí, la verdad es que yo tengo el gran rigor de España, pero las no es dos que más cariñolimos son el definido de asiento por la solución y la limpiada. Por supuesto, y a ver si puedes repetir eh, el próximo año. Ahí como estamos conversando en las Paralimpíadas de Río de Janeiro 2016. Hemos conversado entonces a través de los micrófonos de Deportes al Día de las Radio Emisoras de la ORID, organizaciones impulsores capacitados con este verdadero crack, campeón de la actividad paralímpica española, como es el atleta Lorenzo Alvaradojo. Muy joven, le queda mucho camino que recorrer y queda mucha historia que escribir y narrar, por supuesto, de este gran deportista de élite. Lorenzo, te queremos agradecer el hecho que hayas conversado con nuestros eh, oyentes y antes de la despedida solamente Antes, por supuesto, enviarte un fuerte abrazo y que tengas mucha suerte en tus futuras eh, competiciones. Me gustaría que dejaras eh, un saludo y también una invitación para todas aquellas personas que no son discapacitadas, que tienen otras capacidades, son personas que tienen otras capacidades que quizás aún no las descubren en cuanto a temas de deporte se refiere. Y me gustaría que les enviaras un saludo y que también les motivaras desde nuestros eh, micrófonos para que se acerquen a la práctica del deporte adaptado, que es tan bonito. Pues la verdad es que quería animar a todo el mundo, tanto a la, a la gente que tiene algún tipo de discapacidad como a los que no lo tienen, eh, ya no solo en el deporte, sino en cualquier faceta de la vida, buscar aquello que le apasiona, si es el deporte perfecto y si no, pues aquello que, que le apasione y intentar, por pues, eso, pues entregarse al máximo para conseguir sacar el, el mejor resultado, sacar el máximo rendimiento y sobre todo, pues conseguir la satisfacción personal de decir que en aquello que te apasiona ha dado el máximo, ¿no? Y yo creo que la felicidad está ahí, ¿no? La felicidad está en, en buscar aquello que realmente te hace te hace ser feliz y en intentar pues ser lo mejor posible en ese aspecto. Y entonces animo a todo el mundo y sí, sea a través del deporte perfecto, pero sino que que se fijen en el deporte, que se fijen en los deportistas, en los valores que todo ello conlleva y, y intenten pues por pues, lograr ser lo mejor, la mejor versión de ellos mismos. Lorenzo Alvaradejo, joven pero gran atleta para Olímpico Español, pasó por los micrófonos de Deportes al Día. Campeón, crack, un abrazo, mucha suerte para lo que viene. Venga, un abrazo. Deportes al Día. Viene el agradecimiento una vez más a este gran atleta paraolímpico español, Lorenzo Albaladejo, que vuelve a su tierra, vuelve a Murcia para prepararse para ese mundial en las futuras competiciones. Una de las masas, una de las puestas importantes del equipo español paraolímpico que estará en Río de Janeiro 2016. A continuación vamos a escuchar un audio del programa deportivo Paralímpicos de Teledeporte en donde nos resumen las últimas eh, competiciones que han tenido los deportistas Paralímpicos Españoles. Entre estas competiciones, como no, el recientemente finalizado Campeonato de España de Natación. ...los campeonatos del mundo el próximo mes en Glasgow, con el equipo ya decidido... ...y estando por tanto los seleccionados en periodo máxima de carga de entrenamiento... ...los campeonatos de España de natación que se disputaron en Mataró... ...podrían no haber sido mucho más que un test... ...sin embargo, cayeron 14 plus marcas nacionales... ...y lo mejor, las grandes figuras demostraron que su puesta punto cara a la cita escocesa... ...marcha por el mejor camino. Me voy con muy, muchas buenas sensaciones ya que hemos venido en periodo de carga... ...y aún así me he hecho en dos de mis pruebas las mejores marcas de esta temporada y estoy contenta con las sensaciones de cara al Mundial. Por ejemplo, los internacionales con discapacidad física nadaron cerca de sus mejores marcas y demostraron gran superioridad en la excelente piscina al aire libre de Mataró. Teresa Perales prefirió probarse en las distancias más cortas y se llevó los tres oros de 50 metros, libre, espalda y mariposa. Tres obtuvo también José Antonio Marí y cuatro lograron Ander Romarate, David Quebec y la joven del equipo AXA de Promesas, Nuria Marqués. Con todo, los más laureados fueron Julia Castelló, Miguel Ángel Martínez Tajuelo y Jordi Gordillo, con cinco victorias individuales cada uno. Varios de los grandes nadadores con discapacidad visual no acudieron a los campeonatos de España. Israel Oliver se recupera de una fractura en una costilla y la joven María Delgado ha tenido que atender a sus exámenes finales. Pero hay que destacar el rendimiento de dos jóvenes promesas como Marían Polo, con un excelente tiempo en 200 estilos, e Iván Salguero, gran marca en 200 libre, o los tres oros y una plata de la sevillana Marta Gómez. Lo más importante ha sido que hemos ganado un poco de confianza ya de cara al Mundial, que es la prueba fase, y yo creo que vamos una selección... Muy fuerte, una mezcla de veteranía y juventud que va a dar mucho que hablar en el Mundial y vamos a pelear por estar en lo más alto. Una vez más, el gran veterano Richard Uribe fue el mejor entre los nadadores con parálisis cerebral. El Donostierra reafirmó su absoluto dominio en el estilo libre al llevarse las victorias en 50, 100, 200 y 400. Como domina entre los deportistas con discapacidad intelectual, la campeona paralímpica Michelle Alonso, que logró cinco triunfos absolutos en 50 y 100 libre, 50 y 100 braza y 200 estilos. Como viene siendo habitual, su excelente rendimiento dotó a su equipo, el ADEMI de Tenerife, de un buen número de puntos para lograr proclamarse de nuevo campeón de España con una diferencia de casi 150 sobre el comporta de San Sebastián, que quedó en segundo lugar y algunos más sobre el tercero, el Fidías de Córdoba. deportes al día Ahí estaba ese informe entonces de Paralímpicos, este programa de televisión que puedes ver los fines de semana a través de Teledeporte Más cosas en deportes al día en este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio Nacional y OID Radio Taladera de la Reina y Comarca cuando hablamos de Paralimpismo Cuando hablamos de paralimpismo tenemos que revisar también las últimas noticias que están en la página web del Comité Paralímpico Español. Rafa Andarias gana en Bayona su quinto campeonato de España de vela paralímpica. El regatista alicantino Rafa Andarias consiguió su quinto título nacional al vencer en el campeonato de España de vela de la clase 24 MR, organizado por el Monterreal Club de Yates de Bayona. Entre el día 20 y 21 de la semana recién pasada, el sevillano, por Jamel Garejo quedó finalmente segundo en la general. Con apenas 25 años y un gran palmarés de premios, el regatista del club náutico de Javea revalidó así su título tras las dos jornadas de competición celebradas en la Bahía Gallega y que se coloca más cerca de cumplir uno de sus sueños, el de participar en unos Juegos Paralímpicos. Andarias sumó cinco puntos gracias a dos victorias y un tercer puesto. En este campeonato nacional, el principal rival de Andarias fue el sevillano Borja melgarejo del club de Mar Puerto Cherry, que finalmente quedó segundo en la clasificación en general con idéntico resultado. El bronce fue para Antonio Maestre del Real Club de Regatas de Cartagena y el gallego Fran Piñeiro, que estuvo a punto de colarse en el podio de ganadores, consiguió el cuarto puesto con 10 y 11 puntos respectivamente. El otro regatista sevillano presente en el Campeonato Nacional Paralímpico de esta actividad deportiva de la vela, Arturo Montes logró la quinta plaza. Este campeonato de España, clase 2,4 en MR estuvo protagonizado por la falta de viento que no permitió realizar todas las regatas previstas. En todo caso, una vez más, se confirma que Rafa Andarias es una de las basas importantes, no solamente de la vela Paralímpica Española para las próximas Paralimpiadas de Río, sino que basa importante también para el equipo español Paralímpico, que buscará medallas en la próxima cita Paralímpica en Río de Janeiro, el 2016. Otra noticia importante, como no, nos gustaría estar en una paraolimpiada. Se inicia el proceso de acreditación para medios de comunicación para los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El Comité Paralímpico Español inicia en el mes de junio, o inició en este mes de junio, el proceso para solicitar acreditaciones para los medios de comunicación que tengan interés en cubrir los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Recordemos que la OID, Organización Impulsores Capacitados, puede estar presente allí con representación... Esperemos que así sea y tenemos toda la fe puesta en él junto al deportista triatleta paraolímpico Tony Franco. Se van a celebrar entonces entre el 7 y el 18 de septiembre del año que viene en la ciudad de Rio de Janeiro. Estas para olimpiadas desde ahora los medios de comunicación de prensa, escrita, internet y fotógrafos pueden dirigirse al Comité Paraolímpico Español para expresar su interés en conseguir la acreditación en esos Juegos Paraolímpicos y así solicitar información sobre este proceso. Así es que aparece para los medios de comunicación, para nuestros compañeros que quieran. Quieren estar presente en esos Juegos Paraolímpicos. Toda la información en la página web del Comité Paraolímpico Español. Las acreditaciones para esos eh, Juegos Paraolímpicos de Río 2016 ya están puestas en marcha ahora mismo para los medios de comunicación en España. Este programa de deportes al Día a través de la radio emisora señal online de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, junto al enlace del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Recuerda que todas las mañanas en este horario comenzamos a las 12 y hasta las 12 y 25 llegan estos 25 minutos junto a la actividad paraolímpica española, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y a contar de las doce y media y hasta la una a menos cinco de la tarde aproximadamente, llegan entonces esos veinticinco minutos junto a la actividad deportiva de Talavera de la Reina y Comarca. Y en esta mañana del día miércoles 24 de junio del 2015, en un rato más, arrancamos nuestro programa local de Talavera de la Reina con nuestra sección Todo Valor. Esto junto al jugador y analista de este deporte, analista deportivo, Fernando Rejón. Nada más, nosotros nos reencontramos en breves minutos entonces para arrancar el programa local de Talavera de la Reina y a través de Oíd Radio Nacional en este enlace mañana más día jueves, más noticias con la actividad paraolímpica española con los grandes deportistas españoles que se preparan para las polimpeadas de Río de Janeiro y por supuesto con todas las noticias del deporte adaptado.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 ¿Vendes? ¿Compras? Tu portal de anuncios clasificados gratis es alacompradetodo.com Con un solo clic podrás comprar, vender o alquilar todo lo que desees. Además encontrarás ofertas de empleo y agenda con eventos nacionales e internacionales. ¿A qué esperas? Entra ya en alacompradetodo.com La web donde vendes, compras y encuentras lo que buscas. Alacompradetodo.com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 11.000 unidades mensuales repartidas en la ciudad y 15 localidades adyacentes. La revista gratuita de Talavera de la Reina con mayor tirada de ejemplares. Ocio, cultura, salud, deporte, moda, música, inquietudes y un sinfín de actualidad social. Coge tu ejemplar en cualquiera de nuestros 800 puntos de distribución o entra en www.loftalavera.com y accede al, al magazine online. Da potencia a tu negocio con loft talavera y MyFaceTicket.com